Abel, ¿cómo te va, Walter? Te s a l u d a acá en Radio Encuentro. Buen mediodía. Hola, Walter. Buen, buenos días. ¿Cómo te va? Bien, acá estamos. ¿Seis años ya de Rico Salma Fuerte? Sí, seis años. En realidad,、eh, ya estamos en seis años y medio.、Eh. El festejo,、eh, algo de lo que transmitíamos nosotros, es que es medio extemporáneo, porque nuestro cumpleaños es en febrero. Mira. Pero bueno, por una serie de situaciones, falta de recursos y cosas que van sucediendo, se nos dio la posibilidad de festejarlo ahora. Y nosotros, como equipo, entendemos, junto con los niños, adolescentes y familias con los que trabajamos, es que es una oportunidad para festejar años, pero para festejar fundamentalmente la vida, los sueños y el amor con lo que、eh, cada día,、eh, tanto los niños como las familias y adolescentes se sostienen para poder continuar, ¿no?、Uh -huh. Entonces, bueno, es para nosotros un festejo muy importante. Ni hablaron. A ver, ¿cómo están ahora? Sabiendo de que han pasado momentos más o menos, bueno, pero ahora ya están ahí con la sede del barrio Mi Bandera, ¿no? Sí, estamos los lunes, miércoles y viernes en la sede del Mi Bandera y los martes y jueves、eh, en el CADEM.、Uh -huh. Estamos, por el momento estamos.、Eh, la realidad es que hay cuestiones que, que a nosotros como, como institución puntual de ECOS nos supera, que, que tienen que ver bueno, con, con instancias jerárquicas. Más altas de, de convenios, de acuerdos y demás que cuando、eh, no se trabajan con, con responsabilidad,、eh, ocurren desencuentros o desacuerdos desde ambas partes y bueno, y ahí quedamos nosotros、claro. eh, nuevamente en esta instancia de incertidumbre, de no saber si contaremos con el lugar nuevamente o no.、Eh, pero bueno, por el momento estamos y apostando a, a poder seguir estando y a dignificar el lugar, ¿no? Porque fundamentalmente. Eh, algo de lo que planteamos siempre es que si un lugar en el que estamos como trabajadores no es digno, no es、eh, que no sea digno para los trabajadores, sino que no queremos、eh, brindarle a nuestros niños, adolescentes y familias algo que no esté, digamos, acorde con la dignidad que ellos merecen, ¿no?、Claro. Eh, fundamentalmente como seres humanos, pero queremos sostener esto, digamos, desde ese lugar. Y además se debe hacer difícil trabajar con equipos para poder contener, teniendo en cuenta ¿no? los vaivenes que v a teniendo las decisiones que se van tomando a veces detrás de escritorios que distan bastante de la realidad cotidiana, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente, donde a veces hay como un quiebre o、eh, como criterios desencontrados respecto de cuáles son las necesidades o las demandas con las que uno se encuentra en el trabajo en terreno, con las que interpretan, digamos, desde, desde otros estratos, ¿no? Ahora nosotros estamos siendo un equipo muy chiquitito de trabajo. Somos seis,、eh, integrantes del equipo durante toda la semana y tres días de la semana somos siete. Y estamos trabajando con una población muy grande, ¿no? Contamos con equipo técnico,、eh, lo cual es una dificultad muy importante porque, bueno, las demandas son cada vez mayores、sí. y las situaciones son cada vez más complejas, ¿no?、Claro. Entonces, bueno, e、eh, s t o va dificultando el trabajo y si bien,、eh, El trabajo claramente es cada vez mayor y uno está、eh, poniendo el cuerpo e intentando sostener esto y, y alojar. En ocasiones、eh, sucede que b u e nos que n o superan las situaciones y muchas veces hablamos con el equipo de que estamos haciendo un 20% del trabajo que deberíamos y que querríamos hacer.、Claro. Eh, porque, bueno, la ausencia de recursos no es solamente material, es material,、eh, digamos, respecto de, de, del equipo de trabajo, o ¿no? n es una sumatoria. ¿Cuántos、eh, chicos, chicas, son los contenidos en este momento por e l i c o s Mabel? Y en este momento、eh, son aproximadamente 50 entre、sí. los niños y los adolescentes. Cuando hacemos jornadas eh, más eh, recreativas de verano, donde hacemos viajes a la boca o、eh, hemos ido en dos ocasiones a las grutas, generalmente hacemos una división respecto de los niños y las familias. Eh, donde son dos colectivos con los que vamos, son 100 personas、eh, y aproximadamente 30 a 40、eh, adolescentes y jóvenes. Hagamos de cuenta que se está por sopar la vela y tenés tres deseos para vivir para el ECO San Más Fuerte. ¿Cuáles serían、wow. los tres? Bueno, wow, tres nomás. <ríe> sí, porque yo、bueno. sé que la situación es compleja, todo, pero digo sí, tres, sí. así que. que, que... No,、eh, mirá, yo creo que los deseos serían para el eco es al más fuerte y que incluyen también、eh, a todas aquellas instituciones、eh, que abordan la temática de la niñez y la adolescencia,、eh, que tienen que ver en principio con políticas、eh, sociales y políticas de Estado de inclusión claras. Respecto de la niñez y de la adolescencia en torno a poder dignificarlos y, y trabajar desde un lugar que los aloje y que les dé un lugar justamente, no un lugar físico, no, sino un lugar donde les permita a ellos ubicarse de un modo, un modo distinto, ¿no?, en esta realidad.、Eh, que no es un deseo cualquiera porque junto con el que podríamos nombrar como segundo deseo sería el de poder,、eh, Tener en cuenta que、eh, tanto la niñez como la adolescencia son etapas en las que un sujeto se encuentra en, en un momento de, de reestructuración、eh, subjetiva y que、eh, uno no puede, por momentos,、eh, ni en ese momento ni en otros, ¿no? ni en otras edades,、eh, caratular o etiquetar a alguien como el que no va a cambiar, el que no tiene futuro, el que no puede, porque mucho de esto es lo que la sociedad le transmite. A nuestros niños, a nuestros adolescentes y jóvenes, ¿no?、Eh, y mucho de esto también es lo que se avala cuando、eh, se sostiene o se apoya、eh, distintas acciones、eh, que tienen que ver con algo orientado a lo que es la, lo que hoy se llama la doctrina chocobar, ¿no?、Uh -huh. eh, hay diferentes instancias, hay diferentes modos de abordaje, hay intervenciones a hacer,、eh, y el último deseo que pediría es que. Eh, como sociedad, independientemente de estar trabajando en estas instituciones o no, podamos entender que estos niños y estos adolescentes son nuestros, son nuestros en torno a que son de nuestra sociedad y que nosotros tenemos responsabilidad en ellos, ¿no?、Eh, bueno, para poder pensar di distintos modos, digamos, de, de, de, poder incluir y de poder pensar al otro con el que nos encontramos.